Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Continuamos recorriendo voces en esta edición de Frecuencia Abierta a las 11 de la mañana. La bienvenida ahora es para el alcalde de Punta del Este, para Javier Carvallal. ¿Cómo te va, Javier? Buen día. Buenos días, buenos días. Buenos días a la audiencia. En un día por lo menos más este tranquilo que más el día llevadero, ayer. más llevadero que el de ayer. No, Qué día duro ayer, eh. Sí, lindo, contale, contale, a los oyentes cómo cómo fue de, sí, de, de hubo, agitada eh, esa jornada. No, yo, yo creo que la gente los vecinos de puntalenses todos vivieron el día de ayer lo vivieron este y la verdad que bastante bravo hubo hubo ahí 3 4 horas que el viento fue este fuerte y constante. Menos mal que no llovió gran cantidad de de, de milímetros, pero si no este después de eso siempre evite tan, si hay mucha lluvia y mucho viento con esas rachas continuas hace que empiecen a caer árboles empiezan a aflojar la tierra y árboles empiezan a caer y bueno, siempre hay botura. En este caso este fue al revés hubo algunas caídas de árboles importantes, pero mayormente esto esto este fueron ramas y algunos cables caídos pero ahí estaba las cuadrillas de De, de la Intendencia, estaba el Secoel, estaban los bomberos, estaba la UTE, en la cual, bueno, rápidamente fueron despejando todas las arterias del municipio. Javier, eh, más allá de la, los deterioros que se generaron en la terminal de Punta del Este, ¿hubo algún otro tipo de roturas en alguna otra zona? No, fue lo, lo más grande que hemos tenido, hoy de mañana temprano estuvimos hablando con el encargado del Secoel, y bueno lo, la rotura más grande fueron algunos paneles de, de la terminal en el sector más hacia hacia la parada 3, iban a, a trabajar ahora hasta el mediodía para poder habilitar nuevamente la la terminal la entrada y la salida así que bueno fue fue lo de lo más grande después sí cartelería chica y muchas ramas chicas muchas muchas cosas que bueno eh, ya hay cuadrillas que ya están limpiando ahora estamos limpiando la zona deemil todas hasta toda la arena que tiró hacia afuera y bueno, después de ahí van a seguir la parada uno también que de toda esa parte de la Rambla hay bastante arena y después bueno, se empezará a limpiar la ciudad los siguientes días de todas las hojas y ramas chicas que quedaron en varios lados, pero bueno tampoco hay que lamentar ninguna día de vida humana que eso también es lo más importante Claro que sí Javier la última vez que habíamos estado conversando lo hacíamos eh, hablando del proyecto de la recuperación allí de el espacio bolero en la ex ancap de bolero y calle 30 y todo lo que tenía relación con la el otorgamiento de la licitación y las tareas que con, eh, se, con, con se iniciaban con el objetivo de que en diciembre se pudiese concretar el traslado del municipio para allí. ¿Han podido ir avanzando y se sigue manejando esa fecha como objetivo principal? Bueno, ahora falta que pase el Tribunal de Cuentas que no va a llevar 30 días y bueno, este va a andar, va a andar muy justo y se van a comenzar las obras este año esa, esa la, la idea era llegar a diciembre con con todo pronto esa es la idea principal exact estaba lleva lleva cierto tiempo entre este la presentación de las empresas después la adjudicación ahora que va el tribunal de cuentas y bueno y hay que acordarse que a, a eso este que a los tiempos que llevan legales también tenemos en el medio de una pandemia que bueno hay muchas oficinas que no están trabajando todas las semana entonces bueno viene nos gustaría que fuera más rápido pero bueno pero viene en los, en los canales normales así que sí el, la, la idea la idea siempre se manejó a arrancar en julio no el nuevo el nuevo alcalde de puntaar esté acostumbrado a la actividad comercial cuando entra el, en la actividad administrativa este por allí se tiene que ir adecuando un poco a otros tiempos verdad y, y bueno es diferente pero sí. también somosmos conscientes que hay que seguir todos los plazos legales a veces no me gustaría como a todo el mundo que bueno que fuera de más rápido, pero también tiene un porqué y bueno y en ese en ese caso yo eh, he empezado a aprender a, a esperar eh, siempre ir marchando lento, pero bueno, siempre ir marchando y, y dar los pasos seguros que también acá hay un tema de, de confianza de la gente, hay que hay que usar también las cosas tienen que hacerse este lentas pero seguras y también eh, que el día de mañana Y, eh, revisan para atrás está todo bien hecho y que sea transparente entonces este no vamos adecuando, no es lo mismo que en el comercio de cada uno que bueno este lo entrarrá el, el, el, el fuiste y lo cambiaste y bueno y no vamos a cambiar eh, la cartelería o, o vamos a cambiar el rumbo para otro lado, cambiamos y no este bueno todo tiene sus su pasos y, y después que eh, empezás a, a, a trabajar con continuamente todos los días también hay hay un cierta cierta razón y y de, y de seguridad para para que para que el que nos apoya en las elecciones este bueno, tenga la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien y con eso para nosotros también es un buen respaldo. Este, entonces bueno, es, es lento, pero seguro, que eso es lo más importante. Javier eh, en el ámbito de la junta departamental La Comisión de Presupuesto ha estado recibiendo a los diferentes alcaldes para hablar justamente sobre la inclusión en el presupuesto de, de, de obras y mejoras a incluir en cada uno de los de los municipios. ¿Ya fuiste recibido? Sí, fui, me parece del tercer, si, si capaz que no, si no tengo, no me equivoco, fue el tercer municipio que se recibió, tercero o cuarto, uh -huh. en la cual este bueno, eh vemos plasmado en nuestro presupuesto la, las inversiones no, no se ha recortado ninguna uh -huh. y bueno y ahí está gran parte de, de lo que nosotros habíamos propuesto para estos cinco años, ¿no? Recuperación de del espacio verde, la, la parte de la eliminación, eh obras nuevas, la, todo lo que es la avenida al mar, la recuperación de todo el espacio del placer, el ciclovías de, de la parada 26 a hasta el, hasta justamente hasta el placer que hoy no está hecha. Este, bueno recuperación de, de ciclovías también en, en la parte de, de rubbe que eso es un no no está directamente en el presupuesto pero eh, plasmado en inversiones pero está en las inversiones de, de las direcciones generales todo lo que es por ejemplo la dirección de tránsito con toda la apuesta de radares móviles y todo para para controlar más el tránsito entonces eh, la, las necesidades están plasmadas y bueno eso eso eso es lo más importante siempre Eh, como en las cosas, uno siempre quiere un recurso pero bueno, también hay que ver la situación en la que estamos que Punta del Este es uno de los que menos recaudó en esta oportunidad en un momento había casi 7.000 padrones de Punta del Este que no habían pagado la contribución y eso es un dato no menor con lo que significa lo que aporta cada padrón en Punta del Este pero bueno pero las inversiones puntuales eh, están en el presupuesto que es lo importante bien. Eh, dentro de, de, de esas de esas inversiones eh, se, se ha hablado mucho de la ejecución de una pista de Sky nueva allí en el estacionamiento frente al, al casino nógaro eso está definitivamente incorporado Sí sí la pista que está incorporada está incorporada la recuperación de, de, del espacio en cap está incorporado todo todo lo que es el paseo el, el medio ambiente en la zona del cahu lejos perdón no, del de placer también parte de la recuperación que de ahí se hace con la Dirección de cultura del teatro cantegril porque el, Neuco, el Neuco, que también es parte de este municipio bueno la, este la avenida del mar desde bulevar hasta hasta la Rambla que es una obra que que bueno que está haciendo falta por la por la cantidad de tránsito que hay hoy en la avenida del mar por toda esa zona de colegios que hay hay necesidades también importantes... lo que aparte de ciclovía... ...bueno, es una alternativa válida para los chicos... ...pero también tienen que ir seguros... ...entonces bueno, es a, es a, que son eh, obras grandes... ...que llevan su costo, llevan su tiempo... ...pero bueno, que va, van a ir cambiando el entorno de, de Punta del Este... ...también se sigue trabajando en todo lo que es la proyección de... ...la recuperación de la aduana y toda la zona del puerto... ...y eh, bueno... Por otro lado, se sigue avanzando lo que es la recuperación de la, la reintelación de, de los vecinos de Kennedy, también que eh, si si, si, no, si dan los tiempos, bueno, se hará realidad en estos cinco años, o por lo menos gran parte, bueno, entonces eh, es importante el trabajo que hay para para adelante. Bien, se viene un nuevo aniversario, el 114, creo que es de Punta del Este, ahora el 5 de julio, ¿verdad? Sí, se viene el nuevo aniversario, esta vez No va a ser muy diferente del año pasado, en el sentido que va a ser por Zoom. No nos permite, la, la, al no poder aglomerarse, se va a hacer de la misma manera con Zoom. Eh, vamos a tener una parte oratoria con el doctor Fernando Cairo, que va a hablar del año 50 al 60. Después, eh, pues, bueno, eh, tenemos también relatos de, de gente que hoy está con nosotros y muy amablemente eh, nos dejó sus relatos para para hacer un video en la cual otro, otro tipo de evidencias del de Punta del Este de antaño, eh, con la mirada de cada uno, que eso está bueno, y que venimos recopilando todo, todos estos esos esos relatos para bueno tener después un, un, una parte que no se nos vaya de la memoria, sino que quede asentado, y bueno y después cerramos el día 5 de julio con el feliz cumpleaños por parte de los, de los niños de Escuela 5 Escuela 21. A su vez hay una propuesta que el municipio ha salido eh, con los comerciantes trabajando con los comerciantes y es que eh, cada comercio va a tener un sticker en, en su puerta en la cual este eh, puede ser un obsequio, puede ser una atención, puede ser un descuento. Lo que el comerciante entienda que es pertinente a su comercio, salimos con esa propuesta, se le está pidiendo a la gente, después se, se va a subir a las redes, como haciendo un video promocional, se va hacer un video promocional de los que quienes acompañan el cumpleaños de Punta del Este, en un momento diferente a lo que estamos acostumbrados, entonces se entendió de parte del municipio que era un poco apoyar a esos comerciantes que eh, tras viento y, y marea, como tuvimos ayer, eh, siguen abiertos, siguen manteniendo los puestos de trabajo con mucho sacrificio, Entendimos que era un buen momento para, este bueno, eh, eh, con un gesto de salir a, a publicitar su, su comercio, puede ser en, en todo el mes de julio, puede ser el 5 de julio, el 5 de julio, puede ser el fin de semana, eso queda a criterio de comercio, acá lo importante es que el municipio está al, al lado de los, de los comerciantes que tanto esfuerzo hacen para estar abiertos todo el año y mantener las fuentes laborales vivas ¿no? entonces eh, bueno. Javier, eh, en tu función de, de alcalde de Punta del Este y en tu conversación personal día a día justamente con los comerciantes, con los vecinos y, y reitero la pregunta es a, a la persona, al vecino no, no, no al alcalde eh, ¿qué expectativa te genera el futuro inmediato de Punta del Este en esta realidad tan particular de tiempo de pandemia? Bueno Eh, comercialmente ahí lo que te puedo decir que depende mucho de nosotros no el cuidado es que respetar todo todo lo que hoy está proponiendo el gobierno departamental y nacional y también municipal mm. pero bueno eh, hay unas expectativas de apertura a todo lo que es septiembre octubre pero vamos a tener que tener mucho cuidado porque hoy este, yo hoy temprano a las seis de la mañana estaba viendo los informatitivos el informativo español puntualmente Y bueno, Ma Mallorca tuvo un retroceso y hoy tiene 1.200 personas en, en un hotel que está creado por la COVID por, por, por los contagios que hubo. Entonces, lógico, hay una, acá hay un, algo avanzado, que hay una gran vacunación, el departamento de Maldonado es eh, los que más vacunados está, y cuando llegue octubre estaremos, gran parte del país, todos vacunados. Eso es una ventaja, pero bueno, este, también hay que evaluar que el, los grandes consumidores que tenemos, mucha gente de clase media y clase media alta que tampoco económicamente están pasando eh, el mejor momento en, en Argentina que es el principal este cliente nuestro pero sí ya se, se, se avecinó la temporada este este superior a lo que hemos tenido no no no para mí personalmente no sé si vamos a tener una temporada como las que teníamos hace dos o tres años atrás pero sí súper muy superior a la, a, la, a la temporada anterior seguramente Bien, Javier Carvallal, gracias por esta conversación muy amable. No, muchas gracias, buen día para todos. Buena jornada, hasta pronto. Igual, chao, chao. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.